Sábados De 14 a 16 Nicolás Lantos Y Juan Manuel Estrasburger Para seguir haciendo del mundo Un lugar más pulenta Seguimos aquí en La Hora Pulenta En Nacional Rock Y tenemos en vivo el show eléctrico Enchufadísimo de Bestia Bebé bueno, Hola, nosotros somos Bestia Bebé Y vamos a dar unas canciones Gracias. Esta canción se llama Ovar. zo pente, wanneer je het Je had het niet bij je. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u om te zien wel een mar. Lo conocimos durmiendo al lado del mar. y Piel amarilla en corazón de metal. Alguien del pueblo nadie lo puede parar. Yo sé muy bien que él no me va a abandonar. A veces pide un poco de atención especial. Eran los años, era de tanto andar. que deja todo, nadie lo puede. We'll Gracias. Estamos ustedes, en vivo estamos en la hora pulenta Escuchando a Bestia Bebé Van a estar tocando el sábado que viene En el marco del FestiLaptra en el Conex ¿En qué horario del bueno, largo festival? El FestiLaptra arranca las... Dan puerta a las 3 de la tarde La primera banda a las 4 y media Con Antolín abre uh -huh. Y cierra con 107 Fauno Y ahí en el medio hay 14 bandas Bueno, entonces el sábado que viene pueden pegarse una vuelta por el Conex a ver a Bestia B o a cualquiera de las otras 13 bandas que van a participar del FestiLaptra. En la página de Laptra también pueden descargar el disco de la banda. no es Eso cierto? mismo, en Laptra.com.ar está el disco de Bestia B y un montón de bandas más y también de la página de Bestia B también. Hay que decirlo, uno de los discos Revelación del Año Sí, sí, uno de los discos del año y punto Acá le revelación si sí, quieres sí, también disco eh. ¿Eh? Tal cual. Uno, uno, de, bien, uno de ellos sí. uno, de, <risa> uno de los que están ahí En, en, en carpeta para la decisión Dentro de Totalmente. algunas semanas sí, sí. Bueno. ¿Quieren tocar algunos temas más? Eh, no, ya está. Dale, dale puto, ¿para eh, qué eh, te pagamos? Dale La dale. Dale. canción se llama Sabés I've Gracias. Seguimos escuchando a Bestia B aquí en vivo en la hora pulenta por National Rock. Eh, lo veo mucho. Eh, bueno, esta canción se la que de mi abuelo, mi abuelo Ra, que me parece que está escuchando. Después se enojó porque pensó que era mañana y yo había dicho que era hoy y se enojó. Bueno, para mi abuelo Ra. Vamos. Vamos. We Ik wil je niet ik ben je Muy Terminando ya este programa de Lora Pulenta, antes de pedirles a los chicos un último tema, agradecemos a toda la gente que hizo posible esta nueva emisión. Hablamos de Adrián Viña en la producción, Matías Mesolán en la coordinación de aire, haciendo acá un poco de agite. David Eskenazi en la operación técnica y ah, Hernán velas! el sonido. se me sí. Hizo una laguna grande como el Océano Índico. Sí. Eh, también a todos los que vinieron aquí a, a, formar pa, a ver el show, a los chicos de Bestia Bebé. Sí. ¿Y querés agregar algo más? Sí, recordemos que el show, y obviamente el Convipulenta, pero sobre todo el show, van a poder escucharlo en la semana en el blog. Eh, desde nuestro blog Cosaspulenta Así es Nos vamos con un tema más De Bestia de B Y nos reencontramos El sábado que viene En la misma batidora Por el mismo Vaticanal Con más Hora Pulenta Bueno, gracias a ustedes Queremos agradecer a nosotros Y él se llama Ram Balboa ¿Sí? Y es para mi vieja Que mañana sería la madre, ¿no? Vaya, la vieja de todo, ¿no? Sí. Va, no sé ¿Sí? Tú vieja así, ¿Tu vieja también? Bueno, eso Oor aan, o, je over te veer. Nicolás Lantos De 2 a 4 Nacional Raw